...para mujeres también... ¿no? Porque, ...y después a partir de aquí podemos hacer... ...pues para hacer un paso adelante... ¿no? ...y que no... ...no sé sí. Si, sí. si esto podría venir aquí o no... ...o igual en contenido... ...continuto, ¿Con che... Con ¿Sí? ¿Sí? ...que no sé si está recogida... ...continuto... ...pero bueno, ¿cómo puede grabar? ...con pues, no el criterio... ...aquello de, de pampletario y... ...A te lleva B y no sé qué... Sí, sí. ...el re discurso ya. reduccionista... Sí. de uh -huh. Mm -hmm. esto bueno, esto caca tú no. o sea, no. sí eres sí, maliqueísta esto bueno, no es malo caca. No, pues antes de entrar en el contenido yo eh, ya una cosa que yo tenía una pregunta que no había antes muy bien que hablabas eh, al principio sobre que sería importante que ya hagáis una indicación a la página web que indiquéis que, que volvéis perspectiva de género o algo así sí, digamos para nombrar dos comitèctors, perquè havia un lloc de dossier en registre perquè gran part del profesorat dutxe la inquietud no, de dir quan bueno, això s'ha de treballar o per per pot no entendre els coneixements, no ni tenir la cosa això a cada de les el sistema s'exponen ¿no? ¿no? que ja fossi els conceptes clau que... que és important que quan treballes la resta de materials o de recursos que hayas, que el profesorado, que es fin y una mica... O sea, podría ser que... Es una recomendación que, por ejemplo, al portal de Duarte haya una pestaña que posa por qué es importante treballar un tema de género. Sí, y si hay un regullo de por qué es important y que, qué quiere decir, por qué va Sí, con conceptos básicos también, pero por qué servir, pero se va a servir bien. Y aquí yo veo el problema que comentaba al principio, de que depende de... O sea, que igual un trabajo que pues se podría pedir a este grupo a las personas que estén interesadas en, en seguir estudiando y, y completando el, el documento que salga de aquí sería esta pregunta. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género en los materiales educativos? El ahora obviamente es Sí, porque eso depende de qué perspectiva y de vengas la respuesta es diferente. Entonces, es posible que haya un consenso de que quiere decir la perspectiva de género en los materiales educativos? eso requiere de otra sesión. Sí, sí pero... Yo sí. claro, ahora me, me pongo un poco en el, de extrema, ¿eh? pero sí. yo como profesora necesito unos mismos. Si tenéis vuestras discusiones, me parece bien, Pero me avisa, pero me avisa... Bueno, no termino. ¿Sabes qué es lo Realizan Pero las conclusiones como, como la Pero aún hay un... O sea, más que nada sí, más sí, sí. Género, sexo, La dicotomía género-sexo Yo me da en un tallo solo sé. sea, Que es género, que es sexo Que cuando googleas el sexo De los animales, de las plantas género, género, No, género solo es para los géneros O sea, hay cosas muy básicas A lo mejor Más bien existen los debates, o sea, por ejemplo, y, y debates fuertes. Hay gente, por ejemplo, hay sistemas educativos que usan la teoría esta de los solones de la sexualidad, de género, afectividad, y hay gente... Eh, por ejemplo, en Colombia lo, lo cambiaron, en México también, a una visión más una visión sociocultural de la construcción del género. Pero claro, los nuevos feminismos y más académicos tiran por la basura eso, o sea, ya género performativo. Claro, como dices, los, los, para cuando están con, los, con docentes lo que menos quieren es esta discusión que no lleva ni a uh -huh. nada concreto y tienes clase con tu grupo, unos tu grupo. mínimos pero ahí sí tendrían que pasar también por el tamiz de que qué es lo que en tu contexto ah. educativo hace sentido también